Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien. Sí, eh estamos en la en la universidad, Pepe Paco con un proyecto este de soberanía alimentaria, que había comenzó siendo, haciendo este la el comercio de los, los friartos, los doctores que pudiera haber en José Pepe, formando una feria. La pandemia no este nos inhabilitó a hacer esa actividad así que eh, estamos reprogramando a ver cómo vamos a, a seguir con ese proyecto. La idea justamente es, es eh, instalar el tema de la soberanía alimentaria que se puede eh, consumir mejor produciendo nuestros propios alimentos, este, acercando a los productores a los consumidores. Y, y ahí estamos, y ahora en medio de esta gran discusión de los etiquetados frontales de alimentos. Contanos, ¿cuál es el trasfondo de esta gran discusión al respecto del etiquetado de alimentos? Bueno, el primer eh, trasfondo general, que eh, nosotros como colectivo de, de nutricionistas, yo estoy hace años trabajando en la Federación, Eh, lo que se notó siempre es que hay una gran dificultad en los etiquetados actuales con muchas aristas. Una es la dificultad para la lectura, los alimentos aparecen con nutrientes en miligramos, en porcentajes... Al, ...al decir en porcentajes por cada 100 gramos de alimento... ...y cosas aparece por porción... Mm. estas cantidades no se referencian con ninguna este ingesta recomendada... ...con lo cual uno no sabe si es mucho o es poco... ...y además no contienen la cantidad de hidratos de carbono... ...porque no lo exige la normativa. Eh, en medio de esta, de esta eh, de este estado tan confuso... ...y además es eh, muy pequeño para la lectura hay una responsabilización re, re, re, de algunas bondades reales los y otras notas, no tanto, ¿Mm. entonces este nah, es como que se deja al, al liberado al marketing las empresas, una cuestión que está muy relacionada con la salud y más aún después de los últimos resultados de, nuestra, de nuestras encuestas, Eh, que no dan una valoración nutricional de la población donde ha aumentado tanto la obesidad y el sobrepeso entonces eh, y no solamente en nuestro país esto es una pandemia más que tenemos desde hace rato sí. y los organismos internacionales como la OPS, la OMS ya han dado directicias de empezar a tomar políticas públicas que tiene que ver con el marketing de los alimentos el marketing y la publicidad para los niños y el etiquetado de los alimentos más claros sí. Bueno, en, en ese, ese ese es un tema y el otro es alertar a la población cuando tiene exceso de nutrientes críticos como la sal, la grasa y el sodio. Uh -huh. Esos era, eran eran este, temas que a nosotros nos preocupaba, que veníamos trabajando y en otros países se empezó a dar este la posibilidad de, de de modificar los etiquetados de alimentos como en Chile, primero, México, eh, Uruguay Empezó con el, la lucha que es, es muy tensa con las empresas que este, bueno defienden su posición de, para continuar con, con la publicidad, la venta y no tener que modificar ni productos ni etiquetas. Mm. Modificar eso sí. sería muchas veces alertar de que lo que están vendiendo no es eh, un producto o saludable, eh, ni nada que se le parezca, sino que todo lo contrario, que puede ya tener un exceso de, de, de elementos que a largo plazo generan problemas en la salud. Exacto, nosotros lo que queremos es que se diga la verdad. Lo que pasa que el consumidor tiene la libertad de elegir siempre y que okay, bueno, así es política de salud o sea, alertar este, eh, eh, permitir el acceso a la información que es un derecho eh, y, la, y por ahí va la política de san, después este, cada uno elige ¿no? y bueno, si el, si el producto eh, realmente lo que tiene es exceso en grasa o exceso en azúcar que decirlo es, en forma bien clara ría de salud el año pasado hizo un trabajo en todo el país con el, el, a ver comparando distintos sistemas etiquetados el uh -huh. actual con una forma de lupa con el con estos sellos negros triágulos bueno sem may y realmente el que más y mejor se interpreta es el de los sellos negros este la, las empresas lo ven como terrible, que matizamos a los elementos, pero, pero esto es un estudio que tiene el Ministerio de Salud de la Nación que fíjate que loco, lo tenía publicado en su página, en este momento la discusión no lo tiene más, pero el Ministerio comprobó que es el mejor sistema uh -huh. o sea eh, igualmente se puede acceder, nosotros lo pedimos como información pública en la Federación y nuestra página está expuesto es un estudio donde Comprueban que es el mejor sistema de, que, que la gente Puede interpretar lo que contienen Y lo contienen los clientes Por otro lado estamos hablando con Laura Barbieri, docente de la Universidad Nacional de José C. Paz, sobre la ley de etiquetados y nos contaba que muchos de estos de estos temas se tratan en un proyecto que están desarrollando de soberanía alimentaria que nació originalmente con un fuerte arraigo local, la intención era generar un espacio para las productoras y productores eh, locales ¿no? de, de alimentos desde otra lógica por supuesto pero la pandemia no ha permitido el encuentro de estas productoras y productores en una feria están planificando a largo plazo y pensando ya quizá que algo se puede hacer en la presencialidad en el 2021 retomar ese contacto en qué etapa del proceso de conformación de esta feria se encuentra el proyecto que están desarrollando Bueno, nosotros ahora tenemos una reunión la que viene con la universidad justamente para para ver cuáles van a estar las condiciones para el año que viene si va a existir alguna eh, posibilidad de presencialidad no sé si lo van a poder responder mm. realmente, pero eh, entonces ahora lo que estu estuvimos haciendo fue como un diagnóstico de situación haciendo un relevamiento eh, de los productores locales, que no hay tantos, hay mucha gente que, que sí que, que está cultivando, cosechando eh, para consumo propio o recién indagándose en el tema, recibiendo semillas de linta, cursos. Mm. Eh, sí, consumidores interesados también los hay, de, hay gente compra a productores de los nodos de la UTT, eh de la Unión de Trabajadores de la Tierra uh -huh. este con, con el interés de consumir alimentos más eh, sanos y soberanos. Este eh, eh, hay gente interesada, hay productores que están comenzando y ahí hay que hacer un lazo, este porque también tiene que ver con la soberanía alimentaria. Eh que los productores locales van a abastecer en su zona de residencia y que evitemos estos largos transportes de alimentos que necesitan tener modificaciones genéticas para tolerar tiempos, cámaras, mejorar los colores, etcétera y que terminan no siendo este productores verdaderamente saludables. Mm. Así que bueno, estamos es en un diagnóstico situación, mm. a, a la primera, perdón, a tu yo me voy ¿vos? En, eh, a la a la pregunta eh, estamos en un diagnóstico de situación, viendo cómo vinculamos con la gente con, en esta situación de pandemia que es todo un, un tema, porque está paseando, se dudaba ese contacto de acuerdo los grupos que han hecho a, a contactos que hemos tenido de gente que estuvo, que estuvo trabajando en un lugar o en otro y eh, a con ese material eh, ver qué hacemos en la universidad porque el proyecto estaba destinado a armar ferias uh -huh. y eso y también es un problema porque es preferir ir a una feria al aire libre que donde uno puede tener protocolos pero uh -huh. a un supermercado con aire acondicionado cerrado, ¿no? pero bueno eh, sí. vale, vale contradicciones de las, de las normativas ¿no? de los cuidados y también el ejercicio del poder de lobby que tienen algunas empresas y justamente, y una de las últimas preguntas como siempre agradeciéndote este tiempo que nos dedicas, cuando se habla de soberanía, de soberanía alimentaria muchas veces se piensa en una, una cuestión marginal, no una discusión esto vinculada solamente a eh, feriantes o a productores y productores de la tierra de, de grupos más pequeños pero en realidad el trasfondo de de debatir y pensar soberanamente la alimentación tiene que ver con, con una definición política, hace poco veíamos eh, en, en muchos medios casi en cadena a nivel nacional como cómo ante el intento de desarrollar una propuesta de la, una producción distinta en un terreno que justo involucraba a una de las familias de, de doble apellido de nuestro país en la provincia de Entre Ríos, se generaba toda una tensión porque puede ser un, un mal ejemplo no esto de, a, a seguir, esto de discutir y debatir alimentos por un lado más saludables, producidos en menor escala, no industrializados y esto le quita un montón de los agrotóxicos y la de ya. los mecanismos de producción y de contaminación de eso, pero por otro lado también eh, el trasfondo de la soberanía alimentaria tiene que ver con un país que es históricamente productor de alimentos, en general la mayoría para exportación, que tiene la capacidad de alimentar a 10 veces su población, pero que tiene la mitad de la población con carencias elementales eh, y entre ellas justamente la vinculada a los alimentos hay sin duda, hablar de soberanía alimentaria me parece que es una cuestión política y que les traerá bastantes eh, debates internos también a la hora de pensar y defender este tipo de, pro de proyectos de investigación Sí, por supuesto eh, ahora, hay como distintos aspectos en principio esto de que seamos un país con la diversidad de, de climas y terrenos para producir eh, todo tipo de alimentos uh -huh. que nuestro problema sea la obesidad por el exceso de consumo de azúcares y dulces y grasas es un problema. Nosotros tenemos un, un este, privilegio que, que no tienen otros países desarrollados, que son un país que eh, tiene carne, el hábito de consumo de carne, huevos y lácteos. Eh, que, que no tenemos problemas con las proteínas de gran calidad. Esto es un problema para los países que con que están en desarrollo los países más pobres. Nosotros somos un país pobre, somos un país en desarrollo, pero este problema no lo tenemos. Es un problema carísimo para las políticas públicas. No lo tenemos. Mm. Tenemos otro problema, que es la obesidad por exceso de consumo de azúcar. Este es un producto industrializado por exceso de, de bebidas azucaradas, galletitas, snacks. O sea, tenemos un problema que es para poder resolver y eh, distribuyendo la tierra y que la gente pueda producir sus propios alimentos tenemos alimento para todos salvos y soberanos es difícil en el capitalismo para entender eh, la posibilidad de acceso a la tierra para todos mm. este, es una discusión por supuesto que genera todo tipo de tensiones eh, Y a veces uno se plantea, bueno, no hay voluntad de solucionarlo, porque nosotros tenemos todo para solucionarlo. Eh, eh, sí, bueno, el eh, a te pregunta, es un tema que suele la tensión, uh -huh. y sobre todo, como te decía, cuando es un problema solucionable, eh, el sistema capitalista no no permite esa lógica de razonamiento, no le permite, es, es como imposible, mm. eh, y, y también pensar en, en hacer un tener un capitalismo más flexible es complejo, eh, pero bueno, vamos por eso, o sea, tenemos que ir a hacer una sociedad mejor y, y generar todas las este, luchas para... Para, para para irse a, a ese lugar eh, a veces se avanza con cuestiones en eh, este tema más amigable con proyectos de ley y bueno y a veces este, se generan este tipo de, de acciones como la que vos mencionabas eh, eh, bueno, nada, que, que produce todo lo que se produjo y, uh -huh. y, y finalmente y lamentablemente termina como termina, o sea, eh, ten, tendremos que, que ver eh, cuáles son los resultados de estas cuestiones, que en principio hoy, por ejemplo, lo estamos discutiendo, con lo cual es eh, valioso en algún punto, uh -huh. y los resultados finales y cómo se puede en el tema. no Bien. Laura, quedamos aquí en la radio dispuestos a seguir charlando cuando lo crean necesario desde la Universidad Pública y particularmente este proyecto que están desarrollando de soberanía alimentaria. Te agradecemos este, este tiempo y bueno y quedamos a disposición. Un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias a vos. Y, bueno, y lo que quisiera dejar como, como mensaje es que eh, como sociedad nosotros también exijamos que exista un etiquetado Este, claro para todos y todas y que, este, lo, que podamos interpretar lo que los alimentos tienen, tenemos uh -huh. derecho a la información uh -huh. abrazo y grande, bueno. muchas gracias